medioambiental afecta especialmente a los pobres como siempre y, y bueno y ya, no, pero al final acabará afectándonos a todos en, de manera dramática no o sea yo creo que es, es urgente un cambio de sistema de producción que no esté basado en el crecimiento constante que es lo que el capitalismo necesita el capitalismo si no hay crecimiento.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 y por lo tanto tampoco se atreve a invertir y esto pues genera unos, unos círculos viciosos, ¿no? Como los que vimos, por ejemplo, no con, con la partir del 2008 y bueno, se han visto a lo largo de la historia en, en varias ocasiones y sí. cuando he estado leyendo tu libro he pensado en una canción, ¿te parece que la escuchemos un poquito? Muy bien, sí, claro, bueno, venga, claro pues no. eh, vamos a ella. Hoy y te preguntas el porqué